Because, you know, music is music. If you want to play music, then you can play music. If you have people who you want to play music with, then you can play music. You know what I mean? Basta a las presiones. Basta a la intervención. ...para afirmar el derecho soberano de todos los países en desarrollo. a dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Ahora nos sacaron del mundial, nos sacaron de la ilusión. En el verano del 53 o del 54, se me ocurrió escribirle. Evita ya había muerto y yo había llevado el luto. No recuerdo bien, fueron unas pocas líneas... ...y él debía recibir tantas cartas que enseguida me olvidé del asunto. Hasta que un día el camión del correo se detuvo frente a mi casa y de las cajas bajaron un paquete enorme con una esquela breve. Acá te mando las camisetas. Pórtense bien y acuérdense de Evita que nos guía desde el cielo. Y firmado Perón, de puño y letra. Y que las palabras y los gritos eran cosas que en rigor pueden venderse pero no comprarse, aunque parezca absurdo. Y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios. Pero los gritos resonaban de cuando en cuando en las esquinas. Abra Palabra Aquí estamos para comenzar un nuevo Abra Palabra, para hablar de los cambios, de los devenires, de las transformaciones, y de cómo eso se termina convirtiendo en cotidiano. Y como uno se deja llevar por esos cambios sin quizá aprovecharlos, verlos, sentirlos, sin esperanzarse. Los cambios y las transformaciones son oportunidades. Cuando cambia algo que a uno no le gusta, la esperanza llega. Cuando lo que se transforma para mal es algo que a uno le gusta, también habría que apelar a la esperanza para volver al lugar donde uno se siente cómodo. Momento de cambios, de transformaciones. De eso se trata la vida. Y como todo tema universal, como todo tema cotidiano que tiene que ver con el ser humano ha sido tratado por la literatura y vamos a, intentar, a des intentar desandar este camino que tiene que ver con lo cotidiano y el cambio, con la vida cotidiana, con lo que uno vive día a día y con esas transformaciones que nos cambian la vida poco a poco. Hay cambios que a uno lo ponen feliz. Tienen que ver con cuando algo que molesta deja de estar o cuando algo esperado llega. Pequeños cambios que pueden ser ilustrados con una bonita canción como esta. Maar. Abra Palabra, con Agustín Álvarez Rey. Un maravilloso pequeño grupo de gente, aporta ideas, tiempo, datos, letras, música, para este bonito programejo. María Moncalvillo, Nicolás Roncinski, Agustín Camisa, y la voz de Nidia Aguirre, todos ellos... ...para hacer semana a semana... ...este... ...abra palabra... ...que hoy tiene... ...como... ...excusa... ...los cambios, las transformaciones y lo cotidiano... ...y a partir de ahí nos vamos a sumergir en un... ...uno de los escritores... ...argentinos más prolíficos... ...de... ...la década... ...del 60, 70... ...un gran escritor nacido a fines del año 20... ...con un gran compromiso social... Ensayista, periodista, escritor no solo de cuentos, sino también de obras de teatro. Ganador del premio Casa de las Américas, como tantos otros que han pasado por este programa y jurado también de ese premio notable que se le da a la literatura latinoamericana. Estamos hablando de Pedro Orgambide. No es de los escritores argentinos más conocidos. Sí es de los mejores esto está claro, y con la particularidad de que cuando uno recorre sus cuentos, su testimonio puesto sobre papel, está lleno de lo cotidiano y de su pensamiento sobre cómo debe ser una sociedad. Pero en este caso elegimos como ejemplo un cuentito de Pedro Rambide, que tiene que ver con la facilidad de un talentoso para describir una situación cotidiana. Una vida en un edificio, un amor, cruces, vecinos, lo que nos toca vivir día a día, pero contado de una manera mucho mejor. En la voz, entonces, de Nidia Aguirre, un cuento de Pedro Orgambide, La señorita Wilson. Los vecinos dicen que es una vergüenza No es posible, dicen, tener esa pieza de madera en la terraza Sobre todo ahora que vamos a comprar los departamentos en propiedad horizontal Es como tener una mancha de grasa en el smoking Así piensa Luchini el importador de géneros, aunque es poco probable que haya usado smoking alguna vez. Pero lo dice y los vecinos asienten. Sí, es una verdadera vergüenza, opina la señora de Guzmán. Y también Magda, no lo hubiera creído, esa chica que pasa avisos por televisión. Estamos reunidos en el departamento del arquitecto y hablamos de una pieza de madera. Estamos todos, o casi todos, los vecinos de la casa. Todos menos la señorita Wilson. No la hemos invitado. Ella no va a comprar su departamento. Y además, ¿se puede llamar de departamento a esa pieza de madera? La señorita Wilson vive allí desde hace 15 años. Es inconcebible, dice el arquitecto, que en una casa como esta se haya permitido edificar una covacha solo para beneficiar a esa mujer. Pero parece que el dueño tenía buen corazón o quería ganar un poco más. Vaya uno a saber. Lo cierto es que la señorita Wilson vive allí. «Entre nosotros y el cielo». «Oh, no, es imposible tener ese adefesio allí», opina Ruiz, el muchacho del cuarto piso. Se acaba de casar y escucha hermosos conciertos en su tocadiscos. «¿Cómo? ¿También él?» «Yo he visto a la señorita Wilson en la terraza, escuchando una sinfonía de Mozart que se empinaba por las paredes grises y subía» hacia los cables tendidos y las antenas de televisión y las nubes de un atardecer en Buenos Aires. Y me pareció que la señorita Wilson sonreía. No con la sonrisa de sus 60 años, sino, ¿cómo decirlo? Con una sonrisa joven, la que tendría cuando estudiaba, cuando leía a Marlowe sin entenderlo, o cuando veía cruzar por la pradera inglesa a uno de esos jinetes como los que tiene en los cuadritos. Pero Ruiz dice que es una defesio ella o su casa bueno, ya es lo mismo y apenas si oigo lo que dice Magda ah sí, las medias la señorita Wilson no respeta la ordenanza municipal, tiene un perrito y el perro, dice Magda un día le destrozó las medias que había colgado en la terraza Luchini la mira Magda tiene hermosas piernas cada vez que pasa un aviso por la televisión la cámara las enfoca Deben estar aseguradas en un millón de pesos, por lo menos. Claro. Ahora no cuelga más sus ropas en la terraza. Las manda al lavadero. Hay tanto trabajo en la televisión. Y según dice, muy poca gente de confianza para el servicio doméstico. Las mujeres se asienten. Se han olvidado del perro de la señorita Wilson. ¿Qué importancia tiene un perro comparado con la televisión? Pero para la señorita Wilson, tal vez el perro sea una de las pocas cosas que importan en su vida. La señorita Wilson le dice, ¡Tony, Tony, come here, Tony! Y el perro va hacia ella. Deja de jugar y de mover la cola y siente la caricia de unos dedos demasiado finos, una caricia que pareciera volver sobre sí misma. Podríamos comprar el departamento entre todos y buscarle una comodidad a la inglesa. ¿Quién dice eso? Bueno, sé. Alguien opina que en una pensión estaría mejor que en esta casa. Hay una señora que habla de pensiones para señoritas. Son lugares correctos, pero también son correctos los asilos y son tristes. Lo digo y los demás me miran como un loco. No nos trate de desalmados, se defiende el arquitecto y se acerca para despejar el malentendido. Vamos, vamos, somos vecinos. Nunca hubo una palabra más alta que otra entre nosotros. ¿Es así o no? Nadie quiere mal a esa mujer. Pero a usted mismo, a usted... ...que les gustan las cosas buenas de la vida... ...le tiene que molestar esa covacha encima de su departamento... ...porque no puede negar que la señorita Wilson tiene costumbres raras... ...es espiritista o algo parecido... ...y hay días en que viene gente muy rara a visitarla... ...gente que canta salmos o cosas por el estilo... ...en fin, gente que no es como nosotros... ...le explico que la señorita Wilson es evangelista... ...y que la oí predicar en una plaza... Los vecinos callan, divertidos. Eso sí, que no lo sabían, ¿no? La inglesa predicando en una plaza. Nunca lo hubieran imaginado. Sí, un grupo de hombres y mujeres canta y de pronto uno de ellos dice que la hermana Wilson, no sé si la llaman así por su apellido o le dicen simplemente hermana, hablará para todos. ¿Y qué dice, qué dice? Pregunta Magda curiosa. Porque al fin es casi colega suya. También la señorita Wilson tiene su público. Conscriptos aburridos que no encuentran muchachas en el parque, un matrimonio haciendo tiempo antes de entrar en el cine, algún ocioso como yo y unos cuantos viejos más preocupados que nosotros por las cosas del cielo. ¿Y qué dice la señorita Wilson? Habla de la bondad de Jesús, de los pecadores, del pan, de la sal y del vino, habla con los ojos fijos en el cielo y dice: Yo he sido pecadora. ¿Dice eso? interrumpe Magda dice eso es imposible imaginar a la señorita Wilson pecadora y menos en los pecados de la carne que son los primeros en los que pensamos quizá la señorita Wilson se refiera a sus años de mujer joven cuando trabajaba como institutriz en casas de familias importantes en algún vago amor con el padre de un alumno o en la avaricia en un tiempo ganaba su dinero con placer o en la gula Hubo una época en que comía dulces y bombones hasta el hartazgo. Es cómico. Después tuvo diabetes y el médico la condenó a un régimen frugal. Ahora es delgada, ascética y, como dicen las mujeres, nada femenina. Me parece verla en el parque, alta, con el cabello recogido sobre la nuca, el cuello emergiendo de una blusa monacal, la pollera lisa contra las piernas, unos ridículos botines y esa voz... Esa voz de pájaro que hace reír a Magda. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Preguntan los vecinos. La señorita Wilson, con toda su voz y ante las risas sofocadas de algún intruso, dice... Los que confían en sus haciendas y de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano y dar a Dios su rescate. No entendí nada, comenta Magda. ¿Pero qué hora es? Es tarde. Sí, sí. Y tiene que ir al estudio. Es una lástima que no pueda quedarse. Se ha divertido tanto con el cuento de la inglesa. Me lo agradece como si yo hubiera inventado a la señorita Wilson. Miren que ponerse a hablar en la plaza es rarísima. Habría que ayudar de alguna forma a esa pobre mujer, comenta alguien. Y todos estamos de acuerdo. Hay que ayudar a la señorita Wilson. Los buenos vecinos proponemos una indemnización si ella se va. Una parte, el dueño otra, nosotros. Tal vez la señorita Wilson pueda vivir en un templo evangelista, pero algún entendido explica que no hay que confundir esos templos con los albergues del ejército de salvación. Allí sí tienen camas. No, no vamos a discutir eso. La señorita Wilson ya va a encontrar un lugar. Lo importante es que acepte, ¿de acuerdo? La generosidad, como la risa, es contagiosa. No, Yo no estoy de acuerdo, pero ¿cómo explicarles? ¿Cómo decirles que la señorita Wilson no puede llevar a cualquier parte sus muebles viejos? Las mantelerías que no usa, la caja de remedios, las manías, los hábitos, los cuadritos con los jinetes que corren por la pradera inglesa. ¿Y Tony? ¿O no han pensado en Tony? La muerte vino en ayuda de la señorita Wilson. Magda se llevó a Tony. Le rompe las medias... Pero la divierte Los demás vivimos sin zozobras El mundo está lleno de pequeños e inocentes asesinos como nosotros La señorita Wilson fue la elegida Por eso su corazón, al enterarse de nuestros proyectos Tuvo la delicadeza de dejarse morir Ella toma el a la mañana Sin temor a que se caiga en el quinto piso, y toca con dos golpes a la puerta C. Se, se abre y entra Mariel. En el quinto vive él, es el valiente capitán de la fragata. Deja Mariel, deja la gorra y sírvete con limón o a lo mejor. Quinto no llegó Alguien la cuerda Le cortó Y se cayó Y así Mariel murió Y el pobre capitán Llenó de espanto Y de dolor Se suicidó ante El consorcio una fiesta organizó. ¿A dónde fue? Fue en el quinto C. El consorcio festejó y del capitán se habló. Y la Cuando lees entre líneas... Estás en Abra Palabra. Ahí estaba... En breves líneas... La magnificación de los deseos... De lo cotidiano... De las charlas que pueden ser y no ser... De un consorcio... De la mirada a, al otro... De la mirada al que tiene menos que uno... De la necesidad... ...de hacer parecer que uno es mejor de lo que es... ...reflejado por Orgambide en unas pocas líneas... ...con la excusa de un consorcio... ...después sui generis haciendo algo muy similar... ...y para empezar a cerrar este programa dedicado a Pedro Orgambide. Hay que decir que Orgambide reconoce un maestro en su literatura, que quizá es uno de los más grandes escritores argentinos. Estamos hablando de Raúl González Tuñón, uno también de los más prolíficos. Vamos a escuchar la palabra de Orgambide hablando de su maestro, Raúl González Tuñón los años 60, 70, donde hubiera sido impensable que alguien dijera, por ejemplo, en los 40, el en los que 40. era este, una utopía. En mm -hmm. el último caso se hablaba de proyectos de vida, de proyectos políticos, sociales, etc. Inclusive, este, nuestro, nuestro país, formado con criollos y con inmigrantes, se hizo con proyectos de vida que hoy se llaman utopía pero que no lo fueron. No, para nada. ¿No? Nuestros abuelos, nuestros abuelos inmigrantes, que con una cultura del trabajo eh, hicieron una forma de vida, este, yo creo que son no solamente respetables, sino rescatables. Que nosotros debemos rescatar esa enseñanza. Y en cuanto sí. al... Pero no hay, un déficit, like... no hay un déficit en cuanto a lo que se llama la inteligen... inteligencia. Primero o la que cultura. yo no sé qué es la inteligencia. Bueno, lo que se llama. <risas> yo lo que te quiero decir es lo siguiente: como cortes generacionales. Yo hablo con gente de mi generación, es decir, con gente que son maduros por no llamar viejos, pero también con, las, con otros tipos de otras generaciones. Casualmente, el último libro que, que, que escribí. El hombre de la rosa el hombre de la brindada. Bueno, habla, de, habla de la vida y la poesía de Raúl González Tuñón. Ah, qué hermoso. Y el, este, Raúl González Tuñón, me acuerdo que cuando yo tenía 16 años y empecé a trabajar con él, siempre decía un verso de Mayakovsky, decía, conmigo la anatomía se ha vuelto loca, yo soy todo corazón. Y era todo corazón en la política, todo corazón en sus grandes amores, todo corazón en sus viajes. Entonces uno puede decir, pero en verdad estás recordando a ese Raúl González Tuñón que vos conociste, vos que ya tenés la edad en la que murió Raúl González Tuñón, sí, es cierto, hablo de él, pero junto a este libro sale otro de un poeta Jorge Bocanera ¡Epa! ¡Sí! ¿eh? ¡Claro! De una generación posterior a a la mía, ¿no? Que tiene la misma pasión por Raúl González Tuñón, y él también, es como Mayakovsky y como Tuñón, él también, la anatomía, se volvió loca con este poeta y con otros poetas, más jóvenes que él, 20 años más jóvenes, y de pronto somos todos tuñonianos, digamos, como lo es Hectoriano, pero como lo es Horacio Salas, es decir, esos son los mayores, pero como lo es Friedenberg, que es mucho más joven, ¿no? y como son otros poetas. ¿Qué quiere decir esto? Que <coughs> momentos de gran tensión y momentos de gran escepticismo sí. que han venido junto con un periodo nefasto en la Argentina que fue el de la dictadura, nos quisieron romper la continuidad de la cultura. Hoy, yo tomo este ejemplo, y después te cedo la palabra. No, <risa> ¡Qué grande No, dejo este ejemplo. No soy yo el que habla de Raúl González Tuñón, ...es también Jorge Bocanera... ...es también Daniel Freider ...es también la socialización... ...de lo que uno sabe... ...y de lo que uno ama... ...cuando lo oculto aflora... ...abra palabra... ...ahí estaba apenas un fragmento... ...de una entrevista radial ...a Pedro Orgambide, ...hablando de la literatura y de su maestro... ...de González Tuñón... Y los viejos lectores, aquellos que tienen sobre su lomo cientos y cientos y cientos y miles de páginas, le dicen a uno que se en esto, no, para entender la literatura argentina, para entender la poesía argentina hay que pasar inevitablemente por González Tuñón. Bueno, les acercamos la opinión de Orgambide sobre Tuñón, Y ahora nos vamos, empezamos a cerrar este Abra Palabra con la poesía de Tuñón, hecha música. Hasta mañana. A pesar de las alas sucias y oscuras, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Y no ponga los ojos en ella hermosa Que frunce de promesas la boca impura Eche 20 centavos en la ranura Si quiere ver la vida color de rosa El dolor mata, amigo, la vida es dura, la vida es dura Y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, ni hogar ni esposa Eche 20 centavos en la ranura Si quiere ver la vida color de rosa en luces y tan maravillas, de reflejo funambuleco aquí mujer y manzanilla aquí hay olvido, aquí hay refresco pero sobre todo mujeres para los hombres de los puertos que prenden como alfileres sus ojos en los ojos muertos No debes tener esqueleto, el enano de Sarrazani, que bien parece un amuleto de las joyerías Casani. Salta la cuerda, salta la... Ojos de rata, cara de clomo, y el trala, la, tral, la ritma en tu viejo corazón. Estampa, luce, musiquilla, misterios de los reservados, donde entran un tatilla, los marinos alucinados. Y fiesta, fiesta casi idiota, en traje cómica y grotesca, pero otra esperanza remota, despide a mi luna nochenca. Qué lindo ha si sido ver la mujer, la mujer más gora del mundo, y entrar con un miedo profundo, pensando en la giganta de Baudelaire. Nos engañaremos, no hay duda, si la duda nunca muy desnuda, si barbuda, nunca muy barbuda, será si la mujer. Ese momento de miedo profundo, que linda es ir a ver la mujer, la mujer más pura del mundo. Y no se inmute amigo, la vida es dura, con la filosofía poco se goza. Eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa.